actualidade en novas destacadas do Portal de Mancomún. Se queres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. El Congreso es Libre, uno dos eventos a nivel español máis importantes relacionados con el software libre e la cultura libre, tendrá lugar este año de forma virtual el 25 y 26 de junio. Es Libre es un encuentro de personas interesadas en las tecnologías libres, enfocado a compartir conocimiento y experiencia alrededor de las mismas. Hoy contamos con varios miembros del equipo organizador, Rafael Mateus y Pedro Javier Fernández, y también con Germán Martínez, colaborador de la organización. Chicos, encantados de teneros por aquí, Rafael, Pedro y Germán. Encantado igualmente. Encantado. Antes de meternos con las Libre, nos gustaría saber alguna cosa sobre vosotros. ¿De dónde viene vuestro interés por la tecnología libre y el ciberactivismo? ¿Empezamos por ejemplo por Rafael? Pues un poco mi, mi interés por todo el tema de las tecnologías libres y el ciberactivismo ya viene desde desde que tenía pues desde que era muy pequeñín, es decir, cuando era muy pequeñín pues tenía un ordenador en su momento que tenía Windows y pues me empezó a ir mal, quise aprender a cacharrear y pues al aprender a cacharrear empecé a darme cuenta de las diferentes alternativas que había que no eran pues las típicas de Microsoft y las típicas que se conocen y de ahí fue fui tipo fui con diferentes iniciativas, diferentes iniciativas y a través de, también de diferentes foros y al final pues cuando entré en LibreLab también fue cuando ya pues empecé a moverme bastante más por el mundillo y empecé a conocer alternativas, ya sean las redes federadas y todo este tipo de cosillas. Así que parte un poco desde desde mi infancia y ya y hasta ahora. Un cacharrero en la sala siempre es interesante tenerlo, que sepas que hay más en la sala. Eh, por Pedro, por ejemplo. Pues bueno, yo la verdad es que empecé un poco Eh, a meterme más en informática no con programación y con, también un poco con ciberseguridad y yo era el usuario de, de Linux, pero no, no sabía mucho sobre software libre, la verdad, y fue un poco al llegar a la universidad, eh, yo todavía soy estudiante, fue llegar a la universidad y conocer eh, a los compañeros eh, pues más mayores que había en LibreLab, no más veteranos, que empecé a, a involucrarme un poco más en, en todo el mundo de del software libre y y el activismo relacionado con, con todo ello. Y yo creo que ese fue mi, mi punto de partida. Y rematamos con Germán. Sí, a ver, eh, yo conmigo siempre. En mi caso, más que interés por la tecnología como tal, que también lo que me interesa, el tema especialmente de las tecnologías libres, Es que la tecnología tiene un gran potencial para ayudar a la gente. Que tampoco debemos caer en cuestiones como el tecnosolucionismo, dependencia de la misma. Pero un correcto uso de, de la herramienta da un, una potencia demencial a las personas. El problema está en que eso eh, tanto tiene un aspecto positivo como negativo. Pero mi punto es que vivimos en una sociedad tremendamente desigual, así que todo lo que podamos utilizar a nuestra disposición para intentar solucionar todo ese tipo de cosas, por al final repercuten en un bien para la, la persona Y realmente eh, a mí lo que más me llena es intentar ayudar a todas las personas que podamos, en general. Que ahí por lo que me gusta tanto las tecnologías libres, el cilastismo y todos estos temas. Que de hecho ya después hablamos también de otra iniciativa además. <risas> Sabemos que sois miembros de varios colectivos relacionados con estos temas. Hablándonos un poco de LibreLab, de LibreLab GRX e interferencias. Venga, empiezo yo fui un poco con, con LibreLab UCM, que es de, de donde venimos, digamos, eh, Rafa y yo. Eh, LibreLab UCM nace como, hace unos cuantos años, como una asociación de software libre y ciberseguridad en la Universidad Complutense de Madrid de esto hace ya eh, tal vez seis años aproximadamente somos como digo esa, esa asociación que en la complutense eh, pues fue de, de la primera en surgir de esta de este tipo apareció en la, en la facultad de informática y desde entonces pues lo que hemos intentado hacer es muchas actividades formativas eh, de concienciación de enseñar a la gente a utilizar porque en el ámbito universitario hay mucha falta de software libre eh, y a la vez tenemos software que podría reemplazar perfectamente a, a las alternativas que, que se utilizan actualmente. Pues un poco va por ahí la cosa y ya somos varias generaciones los que hemos pasado por, por la asociación y bueno, esa es un poco la, la historia, así contada brevemente. Rafael, ¿quieres complementar alguna cosilla? Eh, sí, nada el tipo básicamente lo que comen todo mi compañero además de eso también tenemos mirrors de diferentes distribuciones y cosas así y alguno algunas instancias federadas también de vir y cosas así que pues al final está bastante bien. siempre vienen qué miembros tenéis sabes tenemos de debian tenemos de arts Linux tenemos también tipo tenemos miembros ya después de evento tipo de, de fosdem de triquel no sé si de Centos también creo que tenemos y te, tenemos unoss cuantas iniciativas ¿no? sí, sé que eso sí y también tenemos de, de fedro también también tenemos uno. Mm, muy interesante. Sí. Germán, creo que te toca hablar de LibreLab, GRX interferencias. Sí, aquí... Eh... El, el multitrabajo Oye, básicamente por parte por una parte liberada grx nace oficialmente a raíz de haber organizado la primera edición del libre básicamente porque queríamos dejar de ser eh, jj y germán haciendo cosas agua libre que básicamente colaboramos con más gente pero siempre hemos sido muy de, de gente que estaba en el frente de cosas que se hacen en granada que yo realmente a jj lo conozco desde que él era el director de la usl que ahí fue conocimos y de hecho ahí fue donde yo en empecé a tener más conocimiento de, de todo este mundo cuando está mitad eh, haciendo la, el, el título hacia grado de informática y queríamos darle una forma a, a todas las cosas relacionadas con el software libre que hacemos en granada y por eso es el tema de cómo hay muchos libro que es muy jalá está bien mola pero mmm, se pierde un poquillo más. O sea, hotline mola porque realmente hay gente que quiere hacer. Un hotline son gente que quiere hacer cosas. Pero como queríamos enfocarnos sobre todo en la importancia del software libre y todas las tecnologías libres, dijimos, hostia, oh, un liberlash, y, precisamente, para, siempre hemos estado muy en el mundo universitario, pero eh, en el mundo universitario están muy limitados y también queríamos dar a entender que esto está abierto a todo el mundo y por eso lo de GRX, que es como una abreviatura ahí de, de, la, de, la, de la sigla de nada, lo típico. Y luego, por otra parte, Interferencia eh, nace a finales de, de 2017, básicamente por la intensidad de Paula que es pablo de lado que es la fundadora de interferencia que era una persona que siempre había tenido una gran inquietud por la privacidad en internet y temas relacionados de hecho eh, eso lo, eh, esto empezó cuando ella estaba haciendo la con esta acción informática y finalmente se ha dedicado a la seguridad informática entonces claro ella pensaba que en granada en particular y en general temáticas que como los derechos digitales y la privación en la privación en internet hoy en día sí se tocan más pero hace cuatro años mmm, se empezaban a tocar no estaba tan eh, en eh, la cresta de la hora como, como hoy en día y por eso se como precisamente yo en aquel momento trabajaba en la urls la del ugr y de he dicho y teníamos mucha actividad con en el ámbito universitario pues lo propuso y en eh, una cosa que organizamos antes que era lo, eh, todos los años se, se, se hace la celebración del softwareund day en septiembre y que lo que hacíamos era eso, que gente que tuviera proyectos idealmente lo presentara. Entonces lo presentó y dijimos, oh te esto puede ser interesante. Y a raíz de ahí ya empezamos a organizar las así, que son las jornadas que hacíamos aquí, que esperemos que algún momento podamos volver a hacer presencial y un montón de cosas que hemos estado organizando. ¿Por qué pensáis que es importante hacer llegar este tipo de conocimientos a la gente común y normal, no solo entre los frikis? yo creo que al final un poco desde al final que lo que tengo, lo que comento también mucho en LibreLab es es que al final eh, estos son cosas que normalmente en, no se suelen Difundir eh, de normal Es decir, muchas veces yo hablo con gente así un poco que, que digo a veces gente familiares o gente así O incluso muchos amigos o gente en institutos Que les pregunto un poco, pues, ¿qué conocen Un poco del mundillo? ¿Si conocen algo? ¿Si han oído hablar De ello? Y la mayoría, pues O me dice, mira, yo he trasteado con un poco Con algún cacharro que Dicen que es libre y tal en, en el instituto O cuando estudiaba, pero no conocen Nada más allá de eso ¿No? no conocen tampoco el tema de que lo digo con software libre, el tema de las libertades que te da y, y también algo creo que me gusta compartir siempre al final la experiencia que te aporta el hecho de poder saber lo que estás tocando y lo que estás utilizando y poder adaptarlo a tus necesidades como comentaba germán como comentaba germán antes eh, es hecho de poder ayudar a la gente y el tema y también la igualdad es nos permite muchísimo eh, ayudar a la gente ya sea pues eh, por ejemplo en colegios a familias que a lo mejor no puedan comprarse una licencia de un programa pues pueden tipo pues siempre tendrán una alternativa que pueden utilizar e incluso llegar a modificar ese programa y adaptarlo a, a, a esa persona o al uso que le vayan a dar y creo que un poco pues También va por ahí, un poco por, por el tema de eso, de promoverlo y que la gente lo conozca más. Y también por el tema de, de eso, de, de la igualdad y darle un poquito más de, de difusión, más allá del público, que normalmente pues eso suele estar en estas cons y todo este tipo de sitios. Por romper un poquito el orden de antes, Germán, ¿quieres comentar alguna cosilla? Sí, básicamente esto hila mucho con lo que decía antes. Eh, la cuestión está en que el buen uso de la información es una de las cosas que nos puede ayudar a tener un mundo más justo. Yo soy muy idealista con estas cosas, pero siempre... Entonces... ¡Hipi! -hi, ¡Hipi! <ríe> ah, sí, o sea, me falta la melena, pero bueno, como vaya es difícil. <ríe> la cuestión está en que es necesario que la gente se acostumbre a trabajar en comunidad. Y para que la gente eh, pueda trabajar en comunidad, tiene que tener acceso a la información. Porque es lo que decía, siempre no meten en la cabeza que lo importante es el mejor, que todo, que todo tiene que o ser... Que no hay una cosa no es importante si no puedes sacar un beneficio generalmente económico de ello que tú bueno el planteamiento individualista al final que es lo que lo que no me gusta a mí entonces eh, si podemos llevar a que la gente pueda pelear en una situación de igualdad eh, es un beneficio para todos que de hecho eh, hay otra cosa que también intento dar que o sea, es libre no es bueno, El Libre no es solo un evento, es una comunidad. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente el evento es lo más llamativo para hacerlo visible, para llegar a más gente. Y porque al final gente trabajando en lo mismo es lo que conforma una comunidad. Eh, bueno, yo coincido con todo lo que comentaba Rafa. Eh, simplemente añadir que mmm, sí que, por ejemplo, mucha gente que a lo mejor no no tiene, no maneja tanto de las tecnologías, ¿no? Eh, simple... Eh, al menos en, en mi experiencia pues a través del software libre eh, o de tecnologías libres es mucho más sencillo y mucho más um, sí mucho más fácil digamos no eh, acercarles o, o incluso meterles en, en este mundillo y bueno creo que por eso a, a mí esa es una de las razones por las que me parece importante además de como digo las que ha mencionado pues, eh, tanto rafa como germán que estoy totalmente de acuerdo con con ellas. Esta va a ser la tercera edición de la Es Libre, pero ¿cómo nace Es Libre en un primer momento? ¿Quién está detrás de ella? Bueno, comentaré yo, ya que soy más viejo del lugar. Básicamente esto bebe de, de la idea de lo que en su momento, hace 10-20 años, fue Hispalino, que era la idea de generar comunidades en torno a las tecnologías libres. ¿Qué pasa? Que por H por B, eso en su momento se perdió Se, pero se perdió mmm, el catalizador por decirlo de alguna forma pero hay un montón de gente que siguió trabajando y siguió creando evento realizando eventos localmente simplemente lo que se perdió es esta idea de, de gran evento nacional pero hubo gente que seguía trabajando a la vez eh, en, su, en sus provincias más esta gente también habitualmente solía ir al foden que es Eh, el evento el peregrinaje del software libre de todo el mundo el fode pues claro eh, fue que deu en el do, eh, en el 2019 hace hace bueno sí hace dos años pero el do, a finales de 2018 principios de 2019 en un grupo de Telegram un montón de gente que hay pues gente como eh, Jesús González Baraona, José Manrique, Laura la Fuentes y Mae Olea, JJ Merelo gente que eh, conoce que conoce un montón de gente porque son gente que llevan 20, 30 años haciendo un montón de cosas, dijeron, ¿y si intentamos volver a construir algo por el estilo? Y ya por pues, lo típico dice, que no, venga, pues se crea el grupo, se empieza en esa, de hecho la primera la primera edición se, se hizo totalmente en un oh, meo por ahí y salió eh, muy bien porque realmente Fue eso, entre que definen los eh, da el formato y dice, bueno, ¿dónde lo hacemos? No sé cómo lo hacemos. Se hizo un, un protoperiod, o sea, envío de candidatura, que realmente se presentaron la candidatura de Granada y la candidatura de Almería. Claro, la candidatura de Granada significa que yo que pasaba por ahí me dijeron, ¿te apunto a la organización? Dije yo, venga. <risas> Y así fue, realmente poco a poco le moliendo dando más más forma, más entidad, hemos ido mejorando los procesos poco a poco, que de hecho luego comentaremos también el tema de la transparencia, y más un hecho muy importante. Y, y así hasta hoy, o sea, básicamente nace como nacen la ideas, que es gente que quiere hacer cosas y ya está. Ahora sí la primera estuvo bien, doy fe que estuve allí. Podemos decir entonces, Germán, que es libre a día de hoy está juntando varias generaciones de gente inquieta como vosotros y gente también inquieta que a lo mejor tiene ya los 50 o cerca de 60 años. Sí, claro, pero claro, es por eso, porque eh, realmente no hay, una edad que, no, no hay una edad para aprender, ni hay una edad para compartir. Y todo el mundo durante toda su vida está aprendiendo y pueda compartir. De hecho, a mí JJ siempre me lo decía, dice... Una persona no está muerta mientras que puede seguir aprendiendo. El día que deja de aprender, tal. Porque él, él lo sé. Yo no sé cómo uno se cansa, pero lleva toda su vida a piñón. Hubo una época en la que tú, la igual a la hora que te levantaras, que ya había un cómic de JJ en sus proyectos. Es <risa> verdad, sí. Y realmente, cuando yo estaba empezando, esa idea fue la que me transmitió a mí mucho. Y como yo he vivido mucho de, de, de esa de esa idea, de que, de que es necesario compartir y se ha mezclado ha encajado muy bien con mis propios ideales, pues aquí estamos todos y que realmente lo importante es que todo el mundo sepa que no o sea, no tienes que ser especial ni o se no tienes que tener una gran idea, hasta detalle hasta detalle más pequeño, nunca sabes cuando alguien le pueda ayudar, o sea, nadie nace, como dice, nadie, nadie nace enseñado, o se todo el mundo vamos aprendiendo. Esta edición será en formato online y nace de la propuesta presentada por LibreLab UCM. Constará de varias pistas que se producirán de forma simultánea y una sección de artículos y tablón de proyectos. ¿Qué nos vamos a encontrar en cada pista y en ese tablón? Esta es un poco la, la estructura, la organización de, de este año. para que nos Es como una forma de, de dividir y de organizar pues las cosas que, que va a haber. Tenemos por un lado eh, varias pistas, que está, eh, a ver si no me dejo ninguna, la principal, la de charlas, la de talleres... Eh, la de, y la de las salas eh, y luego por otro lado tenemos el tú el tablón de proyectos que mmm, bueno por las pistas por comentar brevemente no pues tenemos eh, por un lado lo que son las charlas eh, por otro lado los talleres ¿no? que ocurren en, eh, en, digamos en, en hilos diferentes no es decir tú puedes eh, estar viendo lo que lo que te interese en ese momento y después tenemos el tablón que a lo mejor después eh, queréis vosotros elaborar un poco más en ello pero La idea era tener una forma de que la gente que eh, no quiera dar una charla o no quiera dar un taller por la razón que sea, pues porque a lo mejor es la primera vez y nunca se ha animado a dar una charla o algo por el estilo, eh, o porque tiene un proyecto que simplemente quiere dar a conocer a, a la comunidad, pues pueda hacerlo, ¿no? Sin, sin necesidad de, de exponerse eh, a, a tanto nivel, pero que a la vez pueda compartir eh, pues eso un proyecto de software libre que tenga o algo similar es uh -huh. un poco la idea de, del tablón. ¿Tenéis ya propuestas enviadas para el tablón? Sí, de hecho hay varias. Hay varios proyectos que están ya lo mismo. Porque cuando es, cuando se acepta, cuando se envía una propuesta, que tenga las revisiones positivas y demás. Y ahora mismo hay cinco proyectos ya aceptados en el tablón de proyectos, más otros dos o tres que creo que hay propuestas. Claro, ese, aquí el problema está en que esto sería el típico ejemplo de una mesa en un pasillo en la que hay alguien y de gente coge, saca los portátiles y empieza a trabajar. Eh, la idea esa, como dadas la, las limitaciones de, de un formato virtual, no se puede hacer así, pero consideramos que es muy importante, como muy bien decía Pedro, eh, facilitar que cualquier persona que, o sea aunque simplemente se interese, de, en plan, si yo quisiera colaborar en un proyecto, ¿qué podría hacer? entacto un, ve, un par de proyectos. Ah, pues mira, voy a ver si tiene y si voy a hablar con esta gente. Además, siempre decimos que estamos la gente de organización y el correo del libre abierto para cualquier tipo de de pregunta. Entonces, que diga, "Oye, pues mira, sí estar interesado en estaré, tendría interés en demás" y, y igualmente lo mismo el sección de artículo. O sea, cada vez hay más gente escribiendo, cada vez hay más gente ...teniendo su propio... ...si no su propio blog... ...que hace... Que ...cada hay más gente escribiendo en blog... ...al igual que tenemos hoy en día... ...la proliferación de, de los podcast... ...como <coughs> vimos la era de podcast... ...por suerte también vivimos la era de los blogs... ...y mucha gente está compartiendo cosas... ...entonces comprendemos que hay gente... ...que lo mismo por falta de costumbre... ...porque no le, in, porque no le interesa... ...porque realmente en la situación en la que estamos... ...está exhausta mentalmente... ...y no quieres no quiere ponerse en el foco de... O te tengo que concentrarme, si no pongo la webcam, la presentación va a quedar feo, pero es que no me gusta, no... Da igual, quieras compartir algo, vamos a buscar la, me la mejor forma para que puedas compartirlo. Y no y por eso también está lo de otras actividades, que hay en plan de... Oye, pero que nosotros hemos pensado que esto sería muy interesante para ayudarte a compartir, pero que si se te ocurre cualquier otra cosa mános la y ya la valorremos digamos como la como la encajamos y demás lo importante es que la gente pueda compartir y darle facilidad a la gente para que pueda compartir si es que al final eso qué formato os gusta más presencial online o mixto para eventos como la es libre yo, yo personalmente prefiero el presencial por el sentimiento también que adquieres con la gente que está que está allí y pff, no al final tampoco es lo mismo estar tú sentado viendo como una persona está ahí hablando a, a también la como digo a veces la emoción digamos de, de esa persona contando algo que le gusta no es lo mismo estar viéndolo a través de una pantalla que la distancia pues, es, es diferente a, a cuando estás ahí presente físicamente con esa persona, después a lo mejor se su charla y dices, bueno, le veo por un pasillo, me cruzo le digo, anda, mira, me ha mostrado mucho tu ponencia y compartes algo que a lo mejor quieres compartir con esa persona y creo que esas, esa sensación así, grupal, de conocer más gente también, que, que le mola lo mismo que a ti, no se transmite tanto online porque de hecho es lo que digo, al final en online vemos un chat a lo mejor donde la gente va comentando ah, me mola esto, me mola aquello, pero no es lo mismo estar, estar que tengas a personal lado y con eso vayáis cambiando a lo mejor de salas, hagas tu grupito para cambiarte a otro tema que os interesa a los dos y al final, pues también por eso, por esa sensación, yo prefiero so sobre todo el, el formato presencial. ¿Pedro? Sí, yo también prefiero el presencial. Ya ves, lo mismo, yo tiene que ser presencial. También porque, o sea, sé, cualquier persona que me ve hablando, yo soy una persona muy expresiva, entonces me gusta gesticular mucho. Esas cosas eh, en persona en persona Ese ese feedback que tienes con la gente cuando sabes que... Dice, mira, yo estoy aquí, pero porque alguien tiene que estar aquí. Dice, pero somos todo el mundo iguales y sobre todo quiero transferir quiero que tengáis confianza a la hora de, de expresaros. Y que siempre viéndose en persona es mucho más fácil entenderse. Entonces, yo siempre prefiero la, la opción presencial. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que la virtual tiene sus ventajas. Las ventajas principales, pues que puedes contar con la experiencia de mucha más gente. El año pasado, por ejemplo, tuvimos gente de, de Colombia y de varios países. O sea, y no solo... O sea, pongo... Digo Sudamérica porque es el caso más extremo, pero incluso gente que vive en Italia, en otros países de Centro Europa, que está más cerca, pero oye, ya es un viaje. Y eso... ...con un... ...en una conferencia toda en plan, ...y tienes a esa gente en tu pantalla... ...y puedes hablar con ellas... ...que siempre, volvemos ...siempre preferís el presencial... ...porque esa calidad humana... ...es lo que ayuda a que se entiendan mal ideas... ...pero, aunque no me guste... ...también hay que pensar que... ...si estamos constantemente diciendo... ...que hay que darle facilidad a las personas... ...para que compartan... ...hay que también tener que tener en consideración... ...que las ventajas que te da la virtualidad no las tiene el presencial muchas veces. La, la opción que a mí me parece impresionante es cómo se hace en la FOSD, ¿no? Es un evento presencial, bueno, salvo la edición de este año, es un evento presencial, pero que quien no se puede desplazar a Bruselas, pues lo puede ver desde su casa y gena, genial, se queda grabado, etc. ¿no? De hecho, si me permitís comentar la última cosa, precisamente por eso, una cosa que sí me gusta siempre es que mi modelo ideal es presencial en el que se puede grabar absolutamente todo porque o sea, mismo, el streaming eh, implica también otras cuestiones de necesidad además, pero el grabar no es tan difícil y no me gusta desperdiciar de conocimiento. <risa> me refiero, cuando una persona tiene se implica para eh, prepararse una charla, hacerlo lo más accesible posible, el precisamente que ese conocimiento se quede reducido a las personas que pudieran verlo en ese momento, sobre todo en un evento que tiene tras simultáneo si se puede grabar siempre es mucho mejor porque queda para siempre si algo diferencia a las libre de otros eventos es que todo el proceso es público y abierto, como ya ha comentado antes Germán, en el que se puede ver, por ejemplo, todo lo que está relacionado con la presentación de las propuestas, etcétera, ¿no? Sí, eh, tipo eso, tipo eso es algo que, que al final pues cualquier persona puede formar parte de, de del proceso, digamos, eso es algo totalmente abierto y es algo que eh, toda la comunidad, digamos, pues puede puede aportar a, a esa propuesta o puedo preguntar lo que quiera al final y es algo que Mm, solo decir, al final qué tipo cualquier persona al ver eso también eh, ve como ella misma puede Eh, lanzar su propia propuesta o simplemente eh, a lo mejor ve una charla que a lo mejor le mola de alguien, habla con esa persona y quién sabe, a lo mejor incluso eh, acaban dando una charla juntos porque son los dos entusiastas de ese mismo tema y las dos personas a lo mejor querían coincidir en, en proponer lo mismo y a lo mejor ahí se pueden pueden hablarlo, pueden, pueden hablarse entre ellos y acabar haciendo a lo mejor incluso una charla conjunta entre los dos y bueno, más allá de eso pues pues eso, eh, cualquier persona puede ver lo que se propone y creo que eso también es algo que mola bastante y de hecho este año Eh, todas las propuestas que se, que se están publicando, gracias, Germán, eh, se, va, se van publicando en las redes que, cual, las propuestas que se van lanzando y que creo que también es, es un puntazo al final para la gente pues para que va viendo todo, todo lo que se va proponiendo. ¿Puedes explicarnos brevemente en, en qué consiste ese modelo? O sea, cómo es el funcionamiento. Porque utilizáis GitLab, me parece, para todo sí. el proceso. A través de la, de la página des libre concretamente de pues, la página de esta edición no de 2021 bueno y de la, desde la del año pasado también se puede acceder al, al repositorio que está en GitLab y pues está organizado por por años no pues la edición de 2020 eh, y este año la de 2021 entonces si entramos ahí podemos ver eh, las propuestas ¿no? que puede hacer pues quien quiera enviar una Una propuesta puede hacer un, un pull request. Claro, eso es, es todo, es decir, no hay ninguna ninguna pantalla, ¿no? Se puede ver pues todo lo que comentamos, eh, es decir, pues si los organizadores eh, cuando vemos las propuestas decimos, oye, pues esto es interesante y le ponemos un comentario, ¿no? Eh, me, interesa, me interesa tu propuesta y tal. O cuando se aprueban estas propuestas, pues todo eso está libre, está visible a cualquier persona que quiera, que quiera ir a verlo. ¿Y qué necesita? ¿Tres votos de organizadores para que vaya adelante? Sí, vamos, no sé si queréis elaborar un poco más, pero la idea básica es, eh, sí, se necesitan tres, eh, tres votos, tres confirmaciones para, digamos, dar por por buena una, una propuesta. ¿Con qué salas vamos a contar en esta edición? ¿Nos podéis hacer un resumen rápido de cada una? se sí, pues si queráis lo comento yo eh, básicamente de las todas las charlas que tienen todas las salas que tenemos ahí hemos mmm, presentadas que son ocho y lo bueno es que también lo bueno de, de un congreso así es que el, todo el mundo tiene que ver que esto como algo propio como algo suyo algo lo que le gusta algo lo que se sienta lo que tenga comodidad para implicarse y precisamente ahí es donde radica el potencial de la sala Por ejemplo, tiene la sala de del andalugui, que es gente que quiere que utilizar la tecnología para el fomento de, de, de la lengua andaluza. Entonces, si hay mucha gente que le interesa hacer ese tema en concreto y se puede ayudar a... Ese tema es muy localizado en Andalucía, pero si eso alguien lo puede tomar como idea para aplicarlo en otro sitio, o gente de Andalucía que está fuera o gente que tiene simplemente interés y demás, pues está interesante. Eh, luego otros, como el desarrollo de videojuegos con Godot. Por lo mismo, si a alguien le interesa los juegos hoy en día, los juegos ahora mismo, no me gusta utilizar la palabra industria, pero los juegos hoy en día es una de las industrias más grandes. Y dice, hostia, ¿y si esto se puede utilizar? si hay ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto desarrollo comercial pero tan poco libre? pues hablar sobre la lo que hay para lo que es a la a la exposición. Luego la sala de conferencias, que de hecho eso creo que ya me va a preguntar un poquillo después justas para más, más en, en detalle, así que lo, lo dejaré un poquillo. Eh, laboratorio digital, par laboratorio digital, la sociedad digital, eh, básicamente gente de un grupo de, de la universidad de la eh, Universidad Camilo José Cela que quiere aplicar todos las ventajas del conocimiento abierto de todos los recursos que hay como los OpenStreetMap, eh la Wikipedia, Map, cómo eso puede ayudar a mejorar la calidad de la enseñanza, pues son cosas que se hablarán en esa sala, la que la de Alhambra Day que organizamos desde de Librela JRX con la gente de Mala Málaga Developer, por pues lo mismo, o sea, hoy en día la formación funcional eh apegó un un subidón considerable, pero como precisamente lo que rompe es con todos los paradigmas a los que estamos acostumbrados a la programación tradicional, por pues lo mismo si alguien no lo explica un poco de forma amigable, más que le te este manual sobre escala y, y aprende lo que puedas sacar, también es interesante. De podcast libre que os voy a decir a vosotros. <risas> de la sala de postal libre, la obismo, o es sea, la de la de Raku Hypermonger, que está promovida por, por JJ, ya que él forma parte de, de, del core de, de, del lenguaje Raku, así que por eso promueven esta sala, que de hecho creo que es de los primeros eventos propios que se hacen de Raku. No sé si más o menos sabéis, sabéis que Raku es la, el sucesor de Pearl y que siempre se habían hecho sabía o sea, eventos de Pearl, se llevan haciendo toda la vida, uh -huh. pero de Raku específico, después de esta difurcación, no. Y entonces han dicho, hostia, y si empezamos también mira ir a moverme, o sea, hay bastante hay bastante gente de, de, del propio núcleo del lenguaje implicado ahí. Software libre y cultura libre de la universidad es una sala que que ya se hizo en la primera edición y que se recupera en esta edición básicamente para de, para analizar cómo está ahora mismo el software libre en las universidades y qué se puede hacer para potenciarlo. Pero claro, o sea, el software libre porque qué consiste el software libre, muchas veces llena el software libre y tenemos que empezar también a, a recordar que el software libre no es solamente software estar software hoy en día también hay una gran cantidad de hardware libre y el conocimiento, o sea, el conocimiento porque por ejemplo, hay mucho, esto lo digo porque siempre se suele referir a la BSALEs que son oficinas de software libre, pero hoy en día las oficinas de software libre también suelen trabajar hardware libre, suelen trabajar el conocimiento abierto porque es realmente importante y el problema está en que si lo enfocamos solo en el software, puede parecer que esto es solo para gente que se dedica a informática y eso sería un un graso error por lo que comentaba tener antes. Esto son herramientas que nos puede ayudar a que todo el mundo pueda tener un, un acceso a la tecnología en general le pueda ayudar a sus vidas a su desarrollo diario y eso tienes que mostrarlo entonces muchas cosas son los que se van a esta sala y finalmente la de wikimedia españa sala sobre conocimiento cultural libre pues eso eh, en esos temas hoy en día wikimedia tiene muchos tiene muchas acciones pero hoy en día ¿quién no conoce la wikipedia que es lo más conocido de wikimedia Pues básicamente eso, lo que van a poner en relevancia es la importancia de, del conocimiento abierto y, y el acceso a lo mismo, para saber que cualquier persona pueda aportar a gran, a la gran enciclopedia que Wikipedia, que uno de los principales cosas que hacen desde, desde, desde Wikimedia, la fundación, y concretamente en España, que por suerte tenemos una, un capítulo bastante fuerte que acaba de cumplir los 20 años, que no es poca cosa. Pues aquí estábamos hablando de salas, Germán, tú formas parte también de la organización de la sala de interferencias junto a, pa a Paula de la Voz. Háblanos un poquito más de esta sala. Ya, sí, eh, voy a ser eh, el pesado que vuelotear todo, pero es lo mismo. No se puede entender el software libre sin hacktivismo y el hacktivismo y la reivindicación sin software libre, porque es la única forma que tenemos de que la sociedad pueda avanzar de forma transparente y segura. Que por eso también le referimos continuamente la, la importancia de la transparencia en algo como el libre. Pero además, eh, es, además a raíz de... Claro, porque la sala de este año se divide en dos partes. Tenemos por una parte la que hablamos sobre eh, derechos digitales y privación en Internet. Y por otra parte, las aulas libre fuera Google. Que no solo Google... Y, y más pero claro pero hoy en día todo el mundo tiene la imagen mental de que uy pero si google es esa empresa tan amable que me facilita tanto la vida bueno <ríe> eh, puntualizando un primero antes de eso o sea, la motivación de esa parte de la sala eh, la la, bueno, la motivación de la sal de la primera parte eh, básicamente porque son otras temáticas y la motivación de la segunda sala es porque además claro se junta con la situación actual en la situación actual Eh, hemos pasado por un, unos... ha cambiado, o sea, ha cambiado nuestro de desarrollo de diario, de día a día. Pasamos por una situación de, de confinamiento y eso llevó a que cosas como la, las clases tuvieran que pasarse a un modelo totalmente online. ¿Qué es lo que pasa? Que para sorpresa de nadie... Aquí no se estaba preparado para pasar de la noche al día a un momento, a un, un método totalmente, una metodología totalmente online. Entonces, ¿qué hizo qué hizo en las administraciones? Pues tirarse en los brazos de las grandes corporaciones y encima en la, la gafán, que son las que puedo decir, las que yo siempre digo son la empresa sin almas, que conduce por Twitter, pero es que... Eh, ¡Ay, pero es que Google Sí, sí, ya te lo explicaré otro día. Básicamente son empresas que el problema que tiene es que no o sea, ellos no ven usuarios. Ellos ven gente que son potenciales fuentes de ingresos. Y decía que Google, porque Google todos sabemos que tal, pero que no solo Google, es Microsoft. Si hacemos cuenta de todas las denuncias que hay contra Google y Microsoft por venta de datos de usuarios, e incluso por, por violar la privacidad de los menores en YouTube... Eh, las multas que las multas que se ha llevado Google han llegado a tener su propio apartado de los presupuestos de la Unión Europea. Microsoft fue prohibida en los colegios. Entonces, ahí hay muchos temas de los que habla Entonces, lo que hemos hecho para esa parte es poner en contacto con diferentes in, diferentes personas, diferentes agrupaciones, diferentes iniciativas que o tienen una idea o están utilizando, o, sea, o tienen una idea o están implantando un plan. Eh, por ejemplo, seguramente una de las más famosas ahora mismo es la asociación Exnec, que en Cataluña incluso mmm, llegaron a un acuerdo con la generalidad, lo que pasa es que luego, no sé exactamente cómo se quedó el tema, pero van a venir a hablarnos sobre eso, mm -hmm. hay una fundación en Canarias también que va que a... TXS, que también va a hablar sobre sobre su su, su planteamiento, y también tenemos responsables de, de Educa Madrid para comentarnos qué se, qué se está utilizando en la eh, la comunidad de Madrid. También hay diferentes asociaciones de, de, de diferentes AMPA, de madre y padre, de alumnos, que nos van a, a comentar sus inquietudes, porque hay que, no hay que que eso, o sea, si hay gente que no tiene necesidad lo mismo de tener Un conocimiento eh, extenso de la situación actual pero que le están obligando a vender la privacidad de, de su hijo y eso son cosas que hay que tener en cuenta y dicho eso como eso eso todavía hay que tener en cuenta que el, el plazo para mandar solicitud para mandar propuestas todavía está abierto eso por una parte pero por la parte de, de los problemas que ya tenemos confirm de las participaciones que ya tenemos confirmadas para la parte de la temática propia de referencia pues son como iniciativas que abogan por derecho de a compartir material con derechos de justos, pero con fines personales y sin ánimo de lucro, la importancia de las radios comunitarias por la defensa del bien común, la necesidad de potenciar las redes sociales como un elemento que sirva de comunicación y no como un negocio, que eso lo que pasa es que los problemas que está viendo con los algoritmos y demás, y hay una hay una cosa ya que ya existe para utilizar, para contrarrestar eso, que es el fe diverso, También se hablará de, de la Carta de Derechos Digitales que promovió el Gobierno con varias ambigüedades, que hecho publicamos la respuesta con la Asociación Trácula, también hablará, podría, se me refiero, y eso es el gran resumen. Y echarse en falta la participación de alguna comunidad o de algún colectivo que os gustaría haber tenido en Es Libre 2021. Esto es la Carta de los Reyes Magos, aquí nos gustaría ver, aún se pueden presentar, ¿no? falta hasta mañana se pueden enviar propuestas. Sí, tipo a ver yo, personalmente al final como participar algo con el colectivo realmente creo que los libre al final están abierto, creo que lo que es echar en falta en sí, yo creo que seguramente pues igual que contactamos a algunas asociaciones, comunidades y tal, pues habrá algunas que a lo mejor no, no han podido asistir por por X o por y motivos, pero han así. Yo creo que al final lo de echar en falta realmente Eh, hay muchísimas comunidades que tienen muchísimo un tipo que pueden aportar muchísimo que tienen muchísimo valor así que realmente no voy a nombrar venir en específico por ese mismo motivo porque al final echar en falta siempre se va a echar en falta alguna comunidad o alguna tipo o algún grupo y así así que no pues no sé si Germán o pedro se si en falta en sí algo muy es, más específico o... mm, bueno eh, no yo simplemente aprovecho y pues invito a todos los oyentes eh, Les recuerdo que Esto está abierto para todos, eh independientemente de todo. Eh, siempre que se respete el código de conducta, eh todo el mundo es bienvenido a, a presentar a hacer propuestas, a asistir al evento, por supuesto. Entonces, una vez que termine el evento, haremos eh, no evaluaremos si además, hemos echado de menos a alguien o todo el mundo eh, se ha sentido se ha sentido acogido y ha podido eh, asistir sin problemas. Uh -huh. Yo creo que ahora mismo eh vamos vamos por buen camino yo más que un una comunidad o un colectivo yo mi gran preocupación siempre es la misma que es que en este evento en general me gustaría que hubiera una mayor diversidad en las participaciones la diversidad no va a salir de debajo de las piedras eso es algo obvio y de hecho mi, mi compañera paula ha intentado trabajar bastante en este tema, que de hecho seguramente como otro día también hablaremos con ella, ya pod podrá ella comentarlo más ampliamente pero claro, también situaciones también es que comprendemos que la, aunque nuestra aunque por nuestra parte intentemos dar todas las facilidades del mundo mostrar nuestro compromiso y como he dicho ganado, lo ponemos por todas partes que nuestro compromiso no sólo no, o sea, no queremos decir que es que queremos queremos diversidad como algo como como un eslogan y dice no no que tenemos esta iniciativa tenemos estas cosas y realmente cualquier persona que piense que puede ayudarnos en ese objetivo por favor, que nos lo diga, o sé sea, porque no tenemos todas las respuestas. Si alguien piensa, este ¿habéis considerado también cómo podría mejorarse eso ese punto con esto? Oye, encantadísimo de, de, de cualquier cosa. Por eso decía, Paula, que sí está muy metida en muchas comunidades, en general. También lo que me ha comentado es que el problema ahora mismo es que tenemos que comprender la situación actual. Hay mucho evento online, la gente está muy saturada, y mm, realmente la gente necesita paz mental que es lo que, o sea, eh, el self-care se, el autocuidarse a sí mismo es ahora mismo lo más importante ¿Tenéis idea de cuántas propuestas han sido ya aceptadas entre charlas, talleres y, y otras cosillas? Germán, creo que tienes tus números exactos yo, tipo, me lo he mirado antes pero no exactamente no sé cuánta cuánto había creo que había 40 y algo en charlas pero no sé si me estoy equivocando, por ejemplo mm, No, de hecho, charla hay ahora mismo 30 y tanta okay. y sí 30 y pocas, aunque sí hay otras cuatro propuestas que en el de último año, claro, hay que tener en cuenta que esto lo estamos grabando el día de antes de cerrar el periodo de propuesta de envío de propuestas. Entonces, ya ha sido hoy esta mañana en plan han empezado a a una propuesta, hecho del que me alegro. Esto mismo había unas 33, 34 charlas aceptadas, tres talleres y unos cinco proyectos. Habrá un, unos cuantos proyectos más aceptados, unos cuantos charlas más, pero lo bueno es que como se va confirmando sobre la marcha y en todo momento en la página de propuesta se, se puede ver, de hecho, la la persona que manda una propuesta se entera a la vez que todo el mundo que su propuesta ha sido afectada que eso también el valor que le da a la transparencia es muy importante para generar confianza hacia todo el mundo y por supuesto toda la infraestructura digital que se va a montar está hecha con software libre ¿no? comentarnos qué plataformas se van a usar en las libre eh, para el tema de, del streaming de vídeo y en sí de tipo de, de los diferentes tracks vamos a utilizar eh, BBB Big Blue Button que en general en la edición pasada funciona bastante bien y en esta pues también debería funcionar todo bastante bien y para el tema de chat es algo que estamos hablando pero pues está en el aire está en los chat, está Matrix y a medida que vayamos viendo pues ya lo decidiremos en sí no sé si me has comido alguna herramienta más creo que en principio no, básicamente lo que te siempre es BBB y Matrix de hecho porque esto también queríamos beber mucho aunque ya lo utilizamos el año pasado pero por eso realmente lo que se ha este año en el Fogden Simplemente que obviamente por dimensiones no... tampoco tenemos ni necesidad ni capacidad de levantar nuestra propia instancia en matriz o cosas por el estilo. Pero nos pareció muy interesante. Precisamente por eso el año pasado utilizamos Rock Chat. El problema de Rock Chat que tuvo, que mucha gente decía, es que registrarme en una cosa más solo para esto... Pues me da pereza. Y aparte de que también para intentar no generar residuos y demás... Eh, entonces este año estábamos intentando ver cómo integrarlo en Matrix. Simplemente porque pues hay que ver cómo se, se puede gestionar. Pero que por lo pronto eh, BBB, que es que se ha quedado como la la plataforma de facto para todo tipo de congresos de software libre, porque es una, una herramienta súper potente y que por lo que me han dicho en la nueva versión que va a salir que cambios que han metido para la versión que ahora está en desarrollo va a ser en plan de va a mejorarlo incluso muchísimo más eh poca broma con esto. Hay que comentar también que también se usa GitLab, que también es software libre y no sé si a nivel interno usáis alguna otra herramienta o aplicación para coordinaros o para básicamente eh, nos coordinamos internamente por un grupo de, por un grupo que está en Madrid y la y la, herrami o sea, la herramienta que hay por detrás que gestiona todo el tema del petición de propuestas, la publicación en Twitter, eso es un programilla que hice yo un par de tardes que también está guilda. <ríe> Así que por eso es que todo realmente todo está abierto, todo software libre, todo tal. Cualquier persona que, que tenga dudas de cómo lo está montando estamos abierto a explicárselo todo porque precisamente como todo el software libre todo se lo podemos enseñar todo se puede reutilizar o sea, las cosas que hemos hecho nosotros personalmente se pueden reutilizar todas las personas pueden utilizar todo hemos que estamos utilizando si es que vivimos en una época en la que por suerte pues tenemos todo todo al alcance de nuestra mano y hay que y hay que apoyar y luchar porque eso siga así qué recomendaciones dais a la gente que vaya a participar en el congreso como oponente o como asistente básicamente aquí si hubiese breve que disfrute Es que ya está. o sea, Es simplemente algo que se hace de la gente para la gente. ¿Te gusta el tema? Disfruta. Hay un montón de temas. ¿Alguno te gustará? Disfruta. Y habla con gente porque aquí queremos que todo el mundo es muy accesible. Cualquier duda que tenga, pregúntala. Nada más. Que disfruten y que no tengan miedo a preguntar en ningún momento vieja sí, y, y que si alguien también pues eso todavía se lo está pensando si va vale a hacer una propuesta que la lance sin miedo porque porque al final pues eso queremos escuchar y tenéis en mente algún número de personas conectadas al mismo tiempo a las libres que os gustaría alcanzar y sabéis cuál fue el tope en la edición anterior eh, el año pasado creo que en el momento de la planaria y demás fue el punto de unas 250 personas simultáneas en la misma sala Luego se fue repartiendo, se fue diluyendo, pero digo, eh, claro, por ejemplo, no sé cuántas personas totales habrían generado, pero punto más álgido fue de una, alrededor de unas 250 personas simultáneas. Que, por ejemplo, el primer año en Granada hubo, una, hubo 150 personas en total de, del día. También es que el primer año fue un solo día y el año pasado fue dos. Lo que decíamos la virtualización o sea, los eventos virtuales dan esa ventaja y por eso antes antes de no hacer nada porque el año pasado la, el año pasado la edición se planteó como primero en eh, una edición física luego se canceló provisionalmente y deprisa corriendo dijo mira vamos a intentar también probar para las cosas porque nunca habíamos probado con BBB y demás de hecho bueno decidi se se decidió, o sea, decidió la en la anfittiende del año pasado que fue el ofilibre de la rey juan carlos de la universidad de rey juan Carlos eh, dijeron mira vamos a ir hacia adelante y como por suerte eh, desde la propia universidad nos cedieron una infraestructura bastante bastante potente pues así fue y a ver cómo sale este año Se nos ha olvidado la mítica pregunta de esto para todas estas personas que, que están pensando en asistir al evento etcétera qué es lo que tienen que hacer para inscribirse o para asistir al mismo evento todo al final se se publica en la web, es decir, más allá de la web también pueden seguir las redes sociales, en las redes sociales, eh también en en Mastodon también están siempre las publicaciones de todo lo que va sucediendo y todo lo que va pasando y bueno, más allá de eso también tienen el grupo de Telegram de de Os libre al que al que se pueden apuntar y lo mismo por Matrix, también también pueden entrar y, y ahí pues se pueden entrar de todo a, al momento realmente. Pero sí, sobre todo lo así lo más general lo más general y donde suele estar siempre todo eh, en la web directamente. Pero es necesario eh, apuntarse un registro para asistir a la es libre de 2021. No. Rafael, Pedro e ha sido un placer contar con vosotros en Mancomun Podcast. Esperamos que la es Libre 2021 sea un éxito e que siga creciendo a lo largo del tiempo. Tambén esperamos que la próxima Es Libre combine formato presencial e online para poder saludarnos e tomarnos unhas cervezas juntos. Bueno, pues nada, gracias, gracias a ti por gracias a vosotros por invitarnos. Muchísimas gracias. Bueno, eh, ata aquí fui o programa de hoxe. Moitas gracias Rafael, Pedro e eh, Germán. Eh, moitas gracias tamén a todos os que están do outro lado dos micros eh, ou vímonos no seguinte programa